Paquita, tú conociste a Cayetano, ¿verdad? Claro, muy contenta de haberle conocido. Pero ya había dicho tantas cosas bonitas y todo tan tan certero, que ya no sé qué decir. Estoy... Siento tanto en lo que estoy sintiendo viendo todo este, toda esta maravilla. Tú lo conoces a Cayetano no, antes que que yo. Sí. Puedes decir mucho. Sí, pero a mí es que me cuesta bastante expresarme así. Es mucho más lo que siento ¿Cómo lo que, conociste? Lo que, que, lo que ¿Cómo lo conociste? ¿Así desde el comienzo? Bueno, no hay ni idea. Radio, muy... ver, bueno, siempre sí, pues le conocí por la radio, que hoy, le oí hablar y pues tuve el gusto de personal en su casa para conocerle personalmente. Y bueno, pues a partir de ahí pues, hice, hice unas cuantas visitas y a intervalos, a veces sí, a veces no, a través de los años y... y bueno su enseñanza pues ha sido maravillosa y, y yo creo que cambié mi, mi chin mental eh, después de haber conocido a él porque hice un cambio bastante pronunciado de mi manera de ser y de mi de toda mi infancia mis pensamientos de lo que yo creía de la vida a, a lo que a la enseñanza que él dio Y bueno, una maravilla y tengo un recuerdo de maravilloso y está vivo en mi pensamiento, en mi sentimiento y casi cada día le tengo en algún momento, me viene su recuerdo y es una maravilla. Vale.